Hora libre. hora libre, es un ciclo hora perteneciente hora al programa REC hora Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires sí, Estamos en el aire, esto es Hora Libre Todas las semanas, en nueva semana mi Porque es nuestra última semana al aire de este año 2017 eh, Estamos aquí en Hora Libre Queriendo despedir el año, ¿sí? un año que ha sido sumamente intenso para mí, un año que estuvo muy bueno. Yo, lo primero, quiero empezar sí agradeciendo a la gente de FM Boedo que nos permitió salir al aire, sí estar online y aparte tener la posibilidad de hacer un programa en vivo, pero que aparte forme eh, integrante de todo lo que es la producción que año tras año fuimos generando en la Red Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias. La verdad es que para mí estar en el aire y que cada estudiante, cada profesor pueda venir directamente y salir eh, en un momento en vivo me parece que le da eh, parte de una magia que la radio cuando se pueda hacer grabado, cuando ya se editado, medio que pierde. Así que agradezco este espacio de aire en vivo aquí en FMWDOP. Como siempre les tengo que decir que bueno este programa está hecho por mucha gente, eh, la producción eh, está Néstor Cortés, Mariano Morina que es nuestro jefe allí en el programa REC, redes Escuela Comunicación, siempre la tenemos aquí a, a Paula Salvochea que nos ayuda en la coordinación de piso y que hoy está en el aire acompañándome, Flor Carballo está ahí en la operación técnica, otros días estuvo Julio al Mayo, pero bueno... Flor, gracias por ayudarnos a salir al aire... ...en este último programa del 2017... ...que para mí cierra un ciclo... ...que es muy, muy peculiar... ...¿sí? Porque eh, para la Red Farco... ...es nuestra vuelta al aire en vivo... ...también. Esta idea de salir en vivo... ...le da un ritmo y una posibilidad... ...de trabajo a los chicos que de otra manera... ...no se ve. Así que... ...bueno, yo los invito como semana a semana... ...que se acerquen a la Red Farco... ...allí www.farco.org.ar... ...y que por supuesto... Eh, se baje en este programa y lo puedan llevar a sus comunidades lo puedan escuchar, lo puedan disfrutar como lo hace eh, la gente que forma parte de las diferentes organizaciones radiales como FM Educativa 92.3 de Río Gallego Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, FM La Posta Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces de La Plata, sí, aquí en la Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad de Villalugano Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Cultura 94.3 Radio Cultura de Santa Fe que también tiene un sitio que es radioculturasantafue.orgpress.com.ar y radiocultura94.3.com.ar Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar de la provincia de Jujuy Radio La Milagrosa, Ciudad de Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul, Mahuaca, provincia de Jujuy FM Mural, Chipoleti, Río Negro FM La Chicharra, 88.7 del Goya, Corrientes FM Raco sí allí en Raco, provincia de Tucumán FM solsal también 88.9 de Zapala, Nauquén FM Radio Libre 103.5 Puerto Madryn eh, también de la 103.5 pero de otras latitudes de allí de Mendoza, Escuela Técnica Agropecuaria Departamento de la Valle ¿sí? Radio La 2 de Azul Provincia de Buenos Aires y por supuesto toda la gente que nos sintoniza aquí en vivo o online eh, en FM Boedo 88.1 de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires pero bueno les contaba este año para mí fue un año muy intenso, muy rico Sí, con muchas aristas y variantes Así ¿Es que le pedí a Paula que se sume al piso ¿Cómo las Pau? Bien, todo bien eh, Porque bueno, queríamos también recordar un poco Cuáles fueron algunos momentos salientes Y qué tiene que ver con nuestra forma de laburo, ¿no? Eh, ¿Hace cuánto que trabajas, a rec Este es mi primer año ¿Y cómo, cómo viene siendo la experiencia? Buenísima, la verdad que estoy muy contenta Eh, toda la experiencia completa Desde pasar por las escuelas Hasta llegar a la instancia de, del programa en vivo Que está buenísimo ¿Cómo, digo, ¿Cómo fue? digo Porque uno puede a veces eso calificarlo como que está bueno mm -hmm. No la tratamos tan mal, significa eso <risa> <risa> Pero lo que digo es eh, ¿cómo, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo ingresaste? Y que hay como una especie de imaginario, calculo yo Eh, cuando uno ingresa a un programa socioeducativo uh -huh. ¿sí? Y después lo que sucede realmente Es lo que sucede uh -huh. Que no sé si se parece mucho a lo imaginado ¿Qué, ¿Qué parecidos y qué distancias Encontrás con ese primer encuentro con REC? Y en realidad Siempre eh, Entrar en la escuela Es como un mundo de no, no sé si de incertidumbre Pero de no saber Yo en escuela pública no había trabajado nunca eh, Y tampoco había trabajado A nivel primario así que para mí era un mundo totalmente nuevo así que tenía tenía expectativas de que de que se pudiera laburar y se cumplieron lo cual está está buenísimo una de las propuestas que por ahí hablábamos muchas veces con mariano molina que yo tengo un texto empezado otro terminado que nunca entregué <ríe> y uno que está empezando sin haber terminado los anteriores. <ríe> Pero que hablan del campo de la educación y la comunicación o el campo de la comunicación en la educación o como algunos lo nombran, ¿no? El campo educación comunicación sin ningún tipo de el dentro. Mm, sí, siempre posición. Siempre posición alguna, digamos, esto del campo comunicación y educación que para nosotros a ver, lo traes yo me reía mucho, justamente con Mariano Molina porque decían, bueno, hay propuestas innovadoras experienciales la verdad es que nosotros venimos hace 21 años laburando haciendo radio en las escuelas antes de que exista REC de hecho con Mariano laburábamos en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires y hacíamos radio con los pibes éramos todos muy joviales y alegres <risa> <risa> sí y en aquel momento podría aparecer medianamente nueva la propuesta la verdad es que después de 20 años eh, me parece que uno puede decir que la propuesta es más sólida más flexible, más eh, abarcatira dinámica pero nueva, <risa> digamos, quizás innovadora por alguna otra cuestión. Y, y ahí sí yo creo que lo que tiene la propuesta de trabajo con formas que a veces se asocian a la vida comunitaria, a veces se asocian a la vida industrial, a veces a formas más cercanas a los laboratorios o a los talleres, que son dos cosas bien distintas, ¿no? Eh, digo porque los laboratorios lo que hacen es emular prácticas que se descubren en la ciencia y los talleres son espacios de construcción donde lo que importa es como lo construye el otro y entonces no se sabe nunca cómo va a terminar un taller sí uh -huh. y nosotros apostamos más al formato taller y menos al laboratorio sí que no es menor esto eh, que cuento pero que tiene que ver con que creemos que la radio también sirve para poder de alguna manera armar si ¿sí? desnaturalizar y desarmar algunos espacios escolares, uh -huh. algunas cosas del formato escolar. Uh -huh. Nos ayuda a escolarizar, pero por otra parte rompe, extiende, desarticula y rearticula uh -huh. lo que es el formato escolar. Y en ese sentido, para mí lo más importante que está ahí que existe en ese espacio no es el lugar del docente ni es el lugar del alumno, sino el encuentro. Uh -huh. ¿Sí? Por ahí la pregunta es ¿Cómo fue ese encuentro con los chicos, con los adolescentes? Con, porque no son sencillos. No, para nada. Pero yo estaba eh, acostumbrada a trabajar con adolescentes y trabajé en primarias todo, todo este año. Y era nuevo para mí. No sabía qué esperar. Eh, <risa> pero lo primero que recibís es amor cuando entras a un tercer grado, un quinto grado, profe, el abrazo y eh, el, el aplauso la sonrisa como siempre es esa esa buena predisposición más allá de que después se unlí ordenarlos y que todos quieran hablar a la vez y que cueste eh, esa ese vínculo eh, es siempre muy afectuoso bueno me acuerdo una colega investigadora que hablaba de que lo más importante que suceda dentro de un aula es que alguien que espera alguien que cree si ¿sí? alguien que quiere. Uh -huh. Siempre hay un pibe que espera que le enseñen a alguien y un docente que espera que alguien aprenda. Uh -huh. ¿sí? Por lo menos de piso. Es tremendo cuando un docente cree que sus alumnos no pueden uh -huh. y no sí. espera nada de ellos. Sí. Pero cuando un docente cree en sus alumnos, construye algo ahí. Uh -huh. sí eh, Porque él cree. Uh -huh. ¿sí? Ahora, alguien que quiere ¿Sí? Aunque más no quieras que como docente lo que suceda ahí sea ponerse más prolijo ¿sí? Y hablar de cuando uno quiere de que ama de uh -huh. que Quiere que el otro se funda, se crezca, eh, se independice ¿sí? Cuando uno quiere realmente eso, construye una subjetividad Donde lo más importante efectivamente es el vínculo ¿sí? Esa forma de construir al otro y que el otro de alguna manera también a vos te implique Y eso a veces trae complicaciones Sí, sí. <risa> sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero bueno, es parte de, del proceso Si no es, es esquivar el conflicto Y no construir a partir de... Qué sé yo Aparte de lo que tienes es que... El encuentro con primaria El encuentro con la escuela media Te genera como... Nuevos desafíos, creo, como docente, ¿no? Uh -huh, sí Y en el área de comunicación Teníamos algo que es que trabajamos Y reflexionamos sobre eso mismo Que nos conecta con nosotros Entonces... Estamos como en loop, ¿viste? Como volviendo <risa> sí. sobre lo mismo. Pero que me parece que, que tiene que ver con eso, ¿no? Con fundar relaciones. Uh -huh. Por ahí los chicos... Después vamos a, a recordar todas las escuelas que pasaron este año. Pero hubo un grupo de chicos de la escuela eh, María Claudia Falcone que hablaron sobre la relación entre alumnos y profesores y entre profesores y alumnos. Yo creo que estaría bueno empezar a escucharlos a ver qué cosas encuentran ellos en esas relaciones ¿Es que podemos tener un lazo efectivo con los profesores? Eh, yo creo que no, por lo menos dentro de la escuela Pero sí hay siempre un profesor con el que tenés más empatía Y capaz que en años donde no lo tenés como profesor O en los recreos te ayuda en, qué sé yo En tu vida se llevan bien el respeto de parte de los profesores hacia nosotros, los alumnos? Creo que depende de qué profesor Creo que hay profesores que se ganan el respeto de los alumnos y el respeto es mutuo y creo que hay profesores que exigen si bien exigen respeto no lo dan ¿Teniste alguna vez que por una mala relación con tu profesor tu nota se había afectado? Eh, no personalmente, pero sí eh, hubo varios casos que con ciertos profesores la mala relación y la mala vista de ellos hacia los alumnos tuvo problemas con las notas crees que es tu relación con los alumnos? Eh, muy buena tengo mucha empatía con los alumnos ¿Qué respeto de parte de ellos hacia vos? En los cursos eh, superiores, y sí. Segundo, tercero. Yo, tengo, yo estoy en primero, segundo y tercero. En segundo y tercero, sí. En primero, como que tenés que enseñarles un poquito a tener respeto hacia los profesores. Pero de a poquito como que se van es ¿Le pasó de tener preferencia con algún alumno? Sí, cuando un alumno es muy responsable y tiene, eh, digamos, una actitud muy proactiva en el curso, como que tenés preferencia. Y si en algún momento, eh, digamos, en un trimestre tiene alguna caída en la escolaridad, le, no lo, por una nota mala no le vas a arruinar, el, digamos, la nota del trimestre. Y en general tenés muchas problemáticas con los alumnos. Eh, yo en sí no tengo problemática eh, hay muchas problemáticas individuales en los chicos y como profesor no, no, no, no la tratan pero como tutor tenés que intervenir y tenés que hablar con los papás llamarlos eh, hablar hay chicos que tienen depresión chicos que tienen hay chicos que están en situaciones a veces de calle Eh, otros chicos que tienen problemas de consumo con 14 años, o sea, hay muchas problemáticas no. en el adolescente que tratar, que solucionar, y, y hay que intervenir, hay que hacer muchas intervenciones. Ahí me parecía fundamental recapar, recapar digo, de volver a, a mover las capas, ¿no? A veces la gente habla muy liberamente del trabajo de los docentes, de los colegas, y uno se encuentra con un montón de circunstancias en las que hay que atender. No solo la cuestión del contenido a enseñar. Es cierto, es fundamental que conozcas tu contenido como docente y por otra parte que tengas el expertise para poder transmitirlo, para poder generar una experiencia donde se construya un conocimiento o para que los saberes se puedan de alguna manera validar en interacciones directas. Entre los alumnos, con los libros, con la internet, con la computadora y con los dispositivos que se te ocurran. Pero también pasa eso. Un docente hoy se encuentra necesariamente con un montón de otros conflictos. A veces con pibes medicados, a veces con chicos con problemas con la ley penal. Eh, lo que contaba este docente. Hay pibes que están en situación de callas, pero, pero van a la escuela. Yo recuerdo, por ejemplo... Varias circunstancias Pero particularmente una en una escuela No voy a nombrar la hora pero eh, Una escuela en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires Donde había un pibe Que en un momento en la escuela le pedía Por rutina Que los padres vayan a firmar Que vayan a registrar Su firma en el registro ¿sí? Y el pibe Después tipo mayo ¿sí? A uno de nuestros compañeros En un espacio de producción eh, Le dice yo no tengo un papá para que me venga a firmar ¿Sí? y es tanta la presión que me parece que eh, no, no voy a poder seguir viniendo mm. pero el, el planteo era este no voy, a, no voy a seguir viniendo al taller me voy a quedar afuera del espacio porque me están presionando tanto que ya no puedo extender más y entonces en un momento por suerte a alguien se le ocurrió comunicarlo a nuestro compañero hablar con otros colegas y alguien se le ocurrió ir al barrio a ver que pasaba una ocurrencia así como <risa> apoteótica, <risa> salir Totalmente. de los límites de la escuela. Algo que muchos colegas hacen y muy seguido, uh -huh. y otros les cuesta mucho. Y lo que descubren es que el pibe vivía solo, sin mamá, sin papá, sin tutor, sin encargado, iba a la escuela, y cada tanto, ¿sí? aparte de laburar en una verdulería, y le pagaban con la comida y algunos pesitos, sí algunos muy pocos pesos ¿eh? uh -huh. eh, algunos vecinos cada tanto lo invitaban a comer y qué sé yo y algunos vecinos lo cuidaban mucho, sobre todo las vecinas porque decían, es un pibe bueno uh -huh. básicamente, o sea no, no tiene casa, no tiene madre, no tiene padre se quedó en esa cucha porque era una cucha donde estaba viviendo realmente ahí en la villa pero va a la escuela uh -huh. sí y empezó a armarse como bueno uno a veces piensa que cuando hay un alumno hay una persona, un individuo y cuando hay un docente hay una persona y un individuo Y nada más. Y en realidad, yo lo que quiero rescatar, que me parece que no era libre todo el tiempo se nota es que detrás de cada alumno y de cada detrás de cada docente lo que hay es una red de cuidado. Uh -huh. Tenemos una red de personas que nos cuida y que cuidamos. Uh -huh. Y que lo que nos ayuda a ese vínculo en la escuela es a extender esa red de cuidado. A enseñar acerca de los derechos, ¿sí? A aprender a respetar. Es cierto, los pibes de primer año hay que enseñarles a respetar. ¿sí? digo Me parece que pasa que los pibes a veces en primer año son un desafío. A mí particularmente me cuesta muchísimo. No sé vos. Sí, no trabajé directamente con primer año, pero sí siempre hay algo del encuadre que hay que trabajar mucho con ellos. Claro. De hecho, por ejemplo, este año sí me pasó... Voy a una interna, pero muy chiquita, en el evento que teníamos armado, habíamos armado como diferentes eh, talleres y situaciones, en un momento yo pregunto seriamente qué edades tienen los pibes que van a venir a mi taller, al que habíamos armado con esto Bueno, es lo mismo, no, no es lo mismo. No es igual si tienen 12, si tienen 8, si tienen 13 o si tienen 16. Bueno, de primaria, bueno, no es igual si tienen 8, si tienen 12, ¿sí? Primero por la franjetaria Después por las cosas que les interesa Y después porque hay dinámicas Hay formas de trabajo Hay formas de vincularse Que necesariamente son distintas Cuando alguien es más grande Digamos, yo lo planteo también, no sé La experiencia de juego Cuando vos le planteas a un pibe De 10 años que vas a jugar Pones el cuerpo Ganaste el 70% de la gente Que va y entra y gana ¿Sí? Y entra ¿Sí? ¿Sí? Ahora lo que te pasa es que efectivamente, ¿sí? cuando vos estás eh, conectándote con otro, cuando estás proponiendo un juego y tenés no sé, 15 años y el cuerpo <risa> te da vergüenza y el otro te está sí. mirando, y, no, no es lo mismo. No. Y nosotros pensamos mucho en esas cuestiones, ¿no? en esa forma de... De ir construyendo también un lazo y una oportunidad. Y a veces romper esas barreras y a veces construir esas barreras. Porque también a veces hay que construirlas. Uh -huh. Los límites que hay que construir sobre el propio cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Me parece que es parte de la tarea. Sí. Y que me parece que también son cosas que la escuela tiene que hacer, pero que no siempre tiene la oportunidad de hacer. no Digo, qué sé yo, la materia de geografía, lengua. Y es difícil. Ahora, cuando vos te metes en el formato de taller, estas oportunidades parece que empiezan a surgir, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Vos te acordás que trabajaron ustedes, por ejemplo, en los talleres de radio? Sí, trabajamos eh, bastante con literatura, uh -huh. eh, con adaptación de cuentos para hacer radioteatros, eh, también trabajamos con ciencias, con la visita a los eh, laboratorios Eh, con cosas cotidianas de la escuela que también me parece que lo interesante es que trascienda, pueda salir de las cuatro paredes del aula lo que se trabaja y este formato de taller con el broche de oro del programa de radio en vivo es como una uh -huh. gran oportunidad una de las cosas que me, yo te decía antes que a mí me sigue pareciendo fascinante de la escuela es que la escuela propicia el encuentro con cosas que no te encontrás si no es adentro de la escuela uh -huh. es así ¿No? Eh, después hay un montón de otras cosas Que sí tienen que ver con la vida De quien es alumno Y que se ponen en juego y en tensión Y que muchas veces incluso eh, No solo eh, Alimentan digamos, Las posibilidades de generar como Más dimensiones y más riqueza uh -huh. Sino que también lo que hacen Es arriquecer al docente sí. ¿sí? uh -huh. eh, Que se yo Me recuerdo en algún momento Una docente ya fallecida Silvia Garda se llamaba de quien aprendí muchísimo Silvia eh, me había propuesto, yo daba publicidad y me acuerdo que me había agarrado una crisis con la materia sí, porque sentía que era una basura, que era marketing que era una cosa <risa> muy verdad, estaba tenía toda una cosa así y lo que me había pasado era que aparte hacíamos campañas de bien público y los primos estaban aburridos, algo que antes le fascinaba de repente le parecía un embole, qué sé yo y yo me dijo, bueno Pensemos formas chiquitas, eslogan, pequeñas frasecitas y qué sé yo. No me preguntes cómo, pero dos meses más tarde estábamos trabajando con el lunfardo, el, el lenguaje tumbero. Uh -huh. eh, el lenguaje tumbero que se había metido en la vida cotidiana dentro de la escuela, digamos, que por alguna razón estaba ahí con nuestros chicos. Que muchos eran de Villa, que muchos tenían familiares, uh -huh. presos, y qué sé yo. Y ella me dice en un momento, yo quiero dar castellano antiguo. Y uh -huh. o ella yo no puedo renunciar a que los pibes nunca vean el mío CID entonces dijimos bueno ¿por qué no empezamos a trabajar con alguna de esas pequeñas frases y traducirlas al castellano no al español al castellano argentino de claro. lugano de mataderos y que aparte hagan el laburo de traducirlo al lenguaje tumbero y trajimos un especialista en lunfardo y que lo pase en lunfardo y después laburamos con la de inglés <ríe> y bueno. lo pasamos en inglés entonces un flash Es cierto, yo no daba publicidad <risa> <risa> En un momento Hasta que empezamos a tener un producto Y lo que los chicos empezaron a hacer Fue como una especie de señalética Y toda una especie de producto Que había que vender uh -huh. Y había que vender poesía en varios idiomas Y en diferentes <risa> registros ¿No sabes? El, la aparición del juego Como estuvo uh -huh. ahí en pibes de cuarto año Eh... eh Nada, quedó en una muestra, lo vieron los demás Algunos entendieron de qué se trataba Algunos más que otros De hecho, recuerdo, estaba mucho más fascinados Los colegas docentes Que los pibes, digamos, a ningún pibe le parecía interesante Frases del miocida En castellano antiguo, castellano Argentino, digamos eh, eh, En este idioma Neotumbero Por llamarlo de alguna manera En lunfardo y en inglés Pero lo cierto es que habían aprendido mucho Y bien empezó a entender un montón de cosas del lenguaje Habíamos tenido la oportunidad de divertirnos claro. eh, Y al final Sí hicimos eh, Publicidades radiales Donde los chicos vieron publicidad Yo pensaba en publicidad en ese momento en carteles uh -huh. en, en, en textos Hasta que Silvia me dijo en un momento Che, la publicidad radial no existe Si, si vos sos profesor de radio claro. Y todo, no ¿sí? se había ocurrido Bueno ese es el vínculo que me parece brillante cuando algo de repente te junta con el otro y empiezan a surgir cosas que a vos no se te ocurrían que se le ocurren uh -huh. al otro que te enriquecen no sí. eh, me parece que hora libre muchas veces propicia eso uh -huh. ya son muchos años vamos a por cumpliendo el año número 11 uh -huh. si ¿sí? el decimos primero es mucho tiempo y donde estas cosas a veces no se nombran me parece que hay que darse la oportunidad también de, de contar un poco esas experiencias uh -huh. Vamos a escuchar ahora una poesía si ¿sí? una poesía producida en la escuela 8 de Distrito escolar 21 una escuela primaria si ¿sí? el árbol a través de la ventana es el track número 8 eh, prestamos atención a él. el árbol a través de la ventana el árbol atrás de la ventana yo tengo un árbol de brazos fuertes enormes cuando estoy triste me abraza por la ventana Y si me ven sonriendo, él brilla. La noche de verano estrelladas, de luna llena, como el corazón de sus frutos. Si fuera princesa, me gustaría que sus hojas fueran mi vestido. Y que los días de sol seas mi sombra. Y me acompañes como un gran amigo. Y al recibir tus semillas, se planten en diferentes partes de la vida. Sus hojas se caían, sus ramas se envejecían porque la triste razón que la misma naturaleza que te dio la vida te quitó la misma Y para no morir repartieron tus partes en diferentes países Donde tú imaginabas que crecerías Hoy somos muchas que te vemos desde otras ventanas FM Moedo Inicio de espacio publicitario Un cóctel de proporciones inexactas FM Boedo 88.1 ¿No un tipo si te ofreciera 10.000 dólares? ¿No? ¿10.000? Buenadita No ¿Y si te diera 20.000? ¿Guita de verdad? ¿Todo para vos? No 50.000 dólares No 500.000 ¿Se das cuenta? Putos nos faltan, lo que falta es... Son... No todo entra en 140 caracteres Pero igual, seguinos en Twitter Arroba FM Boedo De lunes a viernes De 15 a 17 Salgan al sol SM vuelo, SM vuelo 88.1. Los envíos ya no son un problema. Gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes. Transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, local 8. Comunícate con nosotros al 4311 1544 o al celular 15 2284 6628. ¿Estás pensando en renovar tus muebles? Contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, banitoris y amueblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. ¿Qué miseria, ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3 Me partieron el alba. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter. Arroba FM Boedo. ¡Sí! Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines llaveros imanes, pejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar No está sobre, esta vida. No. no. Comunícate con FM Boedo al 4932 1870. FM Boedo 88.1. Queda queda mucho por contar. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer Effects 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer Effects, creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Desde héroe, ¿nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Vuedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entra a tu Play Store y busca FM Goedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Goedo 88.1 Nosotros y los medios. A la una, a la una, a la una de la tarde. A la una, a la una, a la una Buena tarde nosotros, nosotros Nosotros Nosotros Nosotros y los medios Nosotros y los medios en FM vuelo Exactamente Tiembla la, la corp cor cor ¡Uh! uh! Nosotros Y los medios Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía La imaginación de Jordán Y las invenciones más alocadas Un paseo por el periodismo, ¿Sí? periodismo sí. independiente Conducen Gustavo Buya Ivana Casas Y Gustavo Gordillo Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado En vivo, a, a la una de la tarde Las espero EPM Moedo Fin de espacio publicitario Y claro, Hora Libre se hace... En el trabajo de mucha gente Este año pasaron muchas escuelas Yo las quiero nombrar a todas ¿sí? Este es el programa número 29 ¿sí? El vejísimo noveno del año ¿Sí? Casi llegamos a 30 eh, Año 2017 Que creo que fue sumamente vasto sí Que fue también muy rico Escuela Comercial número 21 Cortázar Escuela de Enseñanza Media número 6 Distrito Escolar 21 Escuela de Enseñanza Media número 3 Distrito Escolar 19 el secundario bachillerato Tomás Espora, María Claudia Falcone, escuela técnica ragio Arragio, eh, estuvo también la escuela de reingreso número 1 del distrito escolar número 2, la escuela de reingreso número 1 pero del distrito escolar 18, la escuela 2, Rumania, escuela Santa Cecilia, primaria número 4 del distrito escolar 11, primaria número 7 del distrito escolar 11, Primaria número 7, pero del distrito escolar 19 La primaria número 8 Del distrito escolar 21 Primaria número 14 Islas Malvinas del distrito escolar 20 eh, La primaria número 17 Distrito escolar número 11 La primaria número 21 Distrito escolar 19 La primaria número 23 También del del 19 Todas ellas hicieron en total 29 programas Durante el ciclo 2017 Solo en la red Farco los días jueves ¿Sí? ¿Sí? Aquí saliendo y grabando Porque salíamos en vivo Pero al mismo tiempo grabábamos Cada uno de estos programas ¿sí? eh, En este vivo que se hace desde Boedo Y para toda la red Farco Para mí es como muy groso Lo que se hizo este año Cuando uno lo ve todo junto ¿sí? Una cosa Uno la va construyendo semana a semana Pero vive también con mucho laburo Adentro del aula no Porque para cada programa Se trabaja un tiempo en el aula Eh, yo también creo que hay una de las cuestiones Digo, qué sé yo, los oyentes Posiblemente a quien más escucha De los adultos es a mí ¿sí? Porque bueno, Paula Habla poco, habitualmente Está más ahí construyendo El, el aire, ¿sí? coordinando La cuestión del piso Y también está Néstor, Néstor Cortés que Néstor trabaja hace muchos años con nosotros no es la primera vez que trabaja con nosotros de hecho ya hace cerca de 20 años que nos conocemos Néstor <ríe> eh, y hoy lo tenemos por teléfono ¿no? lo tenemos ahí en comunicación Néstor ¿estás ahí? hola Cristian ¿cómo te va? hola Paula Néstor ¿Eh? productor del programa ¿cómo le va? ¿cómo anda? bien sí, hace muchos años que nos conocemos desde la de la 1 del 13 ¿no? digamos desde aquellos comienzos en, en la escuela de, de Lugano con con Carlos Miles como como rector uh -huh. y construyendo nada, desde de, de ahí un camino que, que por suerte nos nos siguió juntando en en Rec. Sí, totalmente ¿eh? de... digo a mí, para mí me parece que es fundamental haber, haber nacido eh, como grupo de trabajadores allí en el barrio sí, obvio, obvio, <ríe> eh, obvio me parece que hay mucho de, esa, de ese trabajo que excedía lo áblico, que se fundaba en el aula, pero que nos llevaba al barrio, nos llevaba a ver un montón de complicaciones y de dimensiones sumamente ricas de lo que es el trabajo del barrio, con la familia, con los pibes, con su futuro, que me parece que de alguna manera también nos fue moldeando, ¿no? Sí, yo me formé como, la verdad que me formé como docente ahí, aprendí mucho, aprendí mucho de... de... ...de Carlos, aprendí mucho de, de vos también... ...porque cuando yo entré a trabajar vos ya estabas trabajando... ...y la verdad que, que me nutriste mucho con, con, con tu experiencia, con tu conocimiento... Y, ...y no, no en serio te lo digo, no, no en serio te lo digo... ...la verdad que no es para quedar bien ni, ni para nada, digamos... ...a mí me sirvió mucho haber compartido espacio con vos, con Mariano... ...entendés, con, con, con Ale de otro lugar y la verdad que eso para mí dejó una marca muy muy muy importante y la, y la verdad que nunca me voy a olvidar de, de, de eso digamos eh, son digamos ay, son lugares donde donde te van formando yo entré con, con casi ninguna experiencia docente y la verdad que, que, que me sirvió muchísimo una guía como la de Carlos fue, fue fundamental ¿Sí? y después bueno, con el grupo de trabajo que había digamos, la verdad que desde, desde el punto de vista de comunicación hay una era uno del 13 se trabajaba en forma distinta, siempre fue como fue señalada como una escuela diferente, ¿viste? Totalmente de, de la comunicación, digamos de, de los proyectos que tenía. Y nada, por, por algo está, estamos trabajando, estábamos trabajando juntos en en REC bajo la coordinación de Mariano, ¿no? Totalmente. Un año muy particular, digo, porque bueno, yo empecé en esa escuela en del año 97, hace 20 años atrás. Uh -huh. Sí, y nosotros acá ya tenemos 11 trabajando con el programa, ¿no? programa REC. Sí, sí. Eh, no, en realidad, vos 11, yo 10. mira vos te sumaste el otro el, año. Yo en 2007, sí, vos entraste en 2006. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo venía elaborando radio en Zap antes. Claro. Pero la experiencia la fundamos en 2006 ahí, sí, con la primera salida del aire en La Porteña, mira ya no existe. En La Porteña, sí, <risa> no Radio Ciudad, La Porteña. La Porteña. Ya, ya está, ya está de baja. Pero, Che, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo viste este año? Porque este año, por otra parte, ahí veía parte de lo que eh, vos mandaste de producción. Eh, pasaron muchos temas. Acabo de nombrar a todas las escuelas que pasaron. Sí, te escuchaba. Sí, sí te escuchaba. 29 programas me parece como una buena producción solo para este ciclo, ¿no? Aparte están los ciclos los otros hora libre Exacto. le contamos a la gente que no solamente tenemos esta versión de la libre que sale desde Boedo y para toda la red Farco, sino que tenemos otras en otras radios locales, ¿no? obviamente eh, no, no es tan obvio, Néstor No, no obviamente, <risa> para, obviamente para nosotros, pero sí, tenemos en, en gráfica los viernes a la tarde de 15 a 16 tenemos en Pachuelo los jueves de 10 a 11 y también en, en, en este espacio en Boedo los martes de 12 a 13 y estamos haciendo cuatro programas Eh, semanales eh, semanales en, en vivo la verdad que es una, una locura era una locura pensarlo ya era una locura pensarlo hacer un programa semanal digamos en Radio Ciudad imagínate hacer cuatro programas semanales no sí, más sí. sumado a una experiencia piloto que tuvimos este año con Hora Libre Televisión uh -huh. sí que, que no recuerdo bien pero creo que fueron seis programas de, de televisión con chicos de escuelas eh, media y Primaria en Barricada TV Que también fue una, una experiencia eh, Hermosa eh. Y como para seguir al año no que viene Totalmente eh. Yo, ahí Más allá del autobombo Me parece que una de las cuestiones que rescato Es que hay mucho De todo esto que se genera dentro de la escuela uh -huh. ¿sí? Y que lo generamos Gracias a que el cuerpo de docentes Trabaja muchísimo para que esto pueda eh, Llevarse adelante ¿no? Totalmente Totalmente, y, y bueno, también tuvimos el evento Rec, que, que viste fue muy muy movilizante, con dos jornadas, una jornada doble para primaria y una jornada a la tarde para, para secundaria, con taller de ESI, taller de audiovisual, taller de primográfico taller de radio, el teatro foro, que la verdad que fue algo súper novedoso para, para, para nosotros y para los chicos, y la verdad que funcionó funcionó muy bien, con, con mucho mucho trabajo y, y nada, con, con la intención de volver a hacer el año que viene con otras temáticas vamos para hay, hay muchas cosas para, para seguir haciendo de todas las que hacemos tengo una consulta al momento sí. de evaluar el 2017 que sí. fue lo mejor que te parece que, que vivimos en este proceso de realización radial uh -huh. y que fue lo peor, lo más difícil lo, lo más complejo Mira, eh, como como poner algo, en primer lugar como por algo para destacar, eh, nosotros hasta, hasta el año pasado hacíamos obra libre Farco con el estudio de, de radio en en, en Urano, justamente en uno de de 13, eh, lo hacíamos en forma de graballa y lo mandábamos a, a Farco al, ahí a Rosario y, y se linqueaba o se distribuía por o circulaba por las distintas radios como interior de todo el país. Este año gracias a las autoridades de, de la radio Tuvimos la posibilidad de hacer eh, el, el mismo programa Pero en vivo ¿sí? claro. lo, Ahora, los jueves, de 14 15 Y evidentemente cambió muchísimo ¿no? Para los chicos fue otro, otra forma de, de, de, de ver De ver la radio De ver, obviamente, entre comillas De, de, de salir al aire, de que lo puedan escuchar de tener un contacto a la, la familia con, con los que estaban trabajando los chicos, eh, de sentir adrenalina de lo que es el, el vivo, si bien antes hacíamos un falso vivo, no era lo mismo que hacer un vivo verdadero. No. Entonces me parece que eso fue lo que lo más lo más destacable. Hicimos algunos programas de todas las escuelas que vos nombraste, hay algunas escuelas que no circularon por por vuelo, sino que lo hicimos en forma grabada, especialmente las escuelas que son de turno despertino, como reingreso uno del 2 o reingreso uno del 18 reinreso la rein ingreso número 6 se uh -huh. escuela salieron en forma grabada por una cuestión de, de, de horario pero lo, lo así como para destacar la impronta del vivo y gracias a las autoridades de, de, de la radio eso fue fue fundamental y después lo, lo negativo digamos fue un año muy muy complejo de, de, desde el punto de vista nada del país sí. digamos que arrancamos con una situación muy inestable con con paros y con muchas eh, con muchas problemáticas y, y tratando de, de buscar alguna solución y la verdad que eso generó un clima complejo en las, en, en las escuelas, viste no no Bueno, lo que, que, al, los... alegano, que es obviamente Y los docentes nos bueno, sentimos también como muy atacados, y obvio, ¿no? manos, muy tratado, y, manoseados, sí. manoseados, manoseados exactamente, viste, digamos se, se puso Muy, muy en duda la, el trabajo el trabajo del docente el trabajo de del trabajo del docente en el aula después surgieron otras cosas digamos algunos algunos temas que se trabajaban en el aula que eh, hubo como una intención de bajada de línea de que esas cosas no se hablen digamos como como impartiendo alguna orden de qué cosas se pueden hablar y de qué cosas no se pueden hablar digamos eh, más específicamente con el caso de santiago maldonado sí. digamos cuando cuando en realidad las las cosas que surgen de afuera entra a la escuela y hay que trabajar en, en, en, en la escuela y, y pareciera como que como que no, no buscaban callar voces entonces digamos, desde de ese punto de vista fue, fue un año muy muy muy complejo eh, la verdad que de, de sostener el trabajo en el, en el aula de que los docentes se comprometan con el proyecto también costó mucho porque, un poco por lo que decís vos ¿no? y, digamos, había un hubo un manejo muy muy muy fuerte de la tarea docente y eso complejizó bastante nuestra nuestra labor, que también obviamente somos docentes y también estamos en la misma lucha, ¿no? Eso desde ya. Sí, claro. Digamos no, no, no estamos ajenos a todo a todo eso. Entonces, igual eso es lo que yo veo como más más más complicado, ¿sí? De, pero bueno, siempre rescatando lo, lo lo positivo, digamos, se cumplieron con todos los objetivos, ha trabajado con Con todas las escuelas que, que habíamos pensado eh, se hicieron 29 programas eh bueno, no, hubo un, no hubo un parece poder que, que no dejamos eh. al aire. Me parece que eh, es fundamental, ¿no? También para nosotros reconocer que después producimos trabajar desde el principio de año y hasta el mes de diciembre y la verdad sí. es que todas las escuelas pudieron venir. Sí, sí, eh, sí, sí, sí, sí, sí. Todos los programas se pudieron hacer. Eh, cumplimos con el objetivo de poder traerlos en vivo sí con toda la logística que significa con micros con, con, sí, sí. con un montón de situaciones que no dependen de nosotros y la verdad es que se cumplió no sí sí sí sí la verdad que digamos siempre hay hay problemas digamos algún micro que, que llega tarde un micro que tal vez no pasa no, no, no, no a buscar a los chicos y Digamos, esas cosas que, como decís vos, son ajenas a nosotros. Uh -huh. Pero lo, lo, lo cierto es que, digamos, haciendo un balance general, altamente conforme... Sí, eh, que aparte como... lo más potente ahí se produce en la preparación previa, digamos, uh -huh. donde los pibes aprenden, escriben, leen, graban, producen, sí. reproducen, ¿sí? Y, y después salen al aire, digo, después... Bueno, eh, hay una cuestión que parece como el hito más fuerte, que es este de salir al aire... Pero a veces lo que nos pasó Fue que tuvimos que reprogramar digamos no Pedirle que quede no, no. otra semana Pero eh, pero digo Esa producción estuvo, el trabajo en la escuela Estuvo, los docentes y los alumnos Pudieron de alguna manera Atravesar esos procesos y esas experiencias Me parece que no es para nada menor Que saber que por lo menos En 29 o 30 escuelas Solo con este ciclo de hora libre Se pudo trabajar eh, Y se pudo realizar toda ese, esa experiencia ¿No? Sí, no no no eso eso ya, ya te digo hubo algunos programas que, que han tenido más más proceso de elaboración digamos otros que fueron más complejos porque capaz que afectaron algunos algunas luchas gremiales y entonces uh -huh. eso también afectó la, la, la salida al aire o la producción del los trabajo pero la verdad que los objetivos se, se, se cumplieron bueno porque la, la, la, la escuela también tiene dinámica no digamos si tiene sus problemáticas y que hay, hay que trabajar también con, con eso ¿no? y la verdad que en todas las escuelas que por lo menos que trabajamos siempre estuvo el, el compromiso docente, el compromiso directivo de, de cumplir con, con el objetivo de, de, de, de hacer el programa de radio de, de comprometerse con la, con la tarea y eso para nosotros es, eh, es fundamental porque obviamente nosotros dependemos justamente de eso ¿no? dependemos del compromiso del, del docente del aula, del directivo que van que la está está locura entre comillas de, sí. de, de hacer radio con, con, con los chicos. Sí, la verdad por eso digo, desde lugar plenamente conforme, o eh, te digo, básicamente desde un año planteado, de un año que fue bastante bastante complejo, ¿no? bastante sí, claro. complejo. Y se viene complejo, ¿eh? Ahora, viene con una rico, propuesta ¿no? de cierre de todos de los profesionales exactamente. Fue un momento digamos, muy duro. Muy duro es un día también muy difícil, con muchas discusiones políticas, con muchas luchas, hay convocatoria, digamos, ahora es que se viene una movida muy, muy muy muy grande. Pero bueno, nada es lo que nos toca atravesar y, y, y básicamente, digamos, eh, seguir con nuestra con nuestra tarea, con nuestras ideas, con nuestros ideales y y no renunciar a eso y también el compromiso con, con Con los chicos y obviamente con los docentes, ¿no? Pero, digamos, siempre está el compromiso con, con, con nuestros alumnos y, y de hacer la mejor tarea en clase y, y tratar de sacar nada, que lo mejor de ellos que todos tengan su la posibilidad de tener su, su voz, eh, que tantas veces es, eh, digamos, los adolescentes, los niños no tiene tanta tantas voces en los medios y que, tenemos que, que esta radio... que justamente no es casual que sea una radio comunitaria como este nuevo EDO, nos permita eh, esta participación de todos los chicos y que todos los chicos tengan la posibilidad de, de manifestarse y de tener su voz ¿no? eso es, la verdad que es a veces, digamos, pareciera como algo normal y, y vos lo, lo, lo ves con los otros medios y no es normal, ¿no? No, no, y aparte imagínate eh, si a los docentes les quisieron decir cosas que no podíamos hablar dentro del aula, imagínate a los pibes Obviamente, eh. ¿dónde encontrás eh... 29 programas eh, realizados por y con los chicos, ¿no? Claro. Digamos, estamos hablando de escuelas primarias, escuelas secundarias, super heterogéneas entre sí, digamos, con distintos niveles, de distintos lugares, y, y bueno, y a, y a veces hasta coincidiendo en la temática, eh, pero tal vez no coincido en, en la forma de, de, de encararlo, y está bárbaro. ¿sí? Mirá, estaba viendo por ahí... De, perdón, nosotros en nuestro lugar jamásás eh, jamás, jamás eh, callamos ninguna voz al contrario siempre siempre permitimos que todas las la, la voces y todas las opiniones tengan tengan lugar en, en el programa. Para mí eso también es importante ¿eh? sobre todo hacia adentro. Porque ¿viste? uno puede tener una radio más de izquierda Otra más de derecha La historia es que adentro del mismo programa Los pibes puedan sentirse con la libertad de decir lo que piensan Y en tal caso sí. dar la discusión Si no estamos de acuerdo Totalmente, eh, totalmente digo, ¿de ya? Yo veía totalmente. por ahí los temas que, que este año Tratamos Fueron muchos yo leía por ahí Hablaron de rupturas, de innovaciones educativas De qué hacer después de la secundaria Hablaron sí. de youtubers De historias sí. del barrio De proyectos sociales sí. De historias de la radio de religiones, de literatura uh -huh. cuentos policiales, mujeres antes y ahora ¿Sí? ¿sí? hablaron de ESI de capacidades uh -huh. diferentes ESI uh -huh. digo de enseñanza sexual integral, ¿no? educación sexual integral Educa ¿sí? Exactamente. mitología griega uh -huh. hablaron de la lectura, así ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. educación sexual integral dictadura cívico-militar también sí. ¿sí? de Manuel Belgrano como figura de educación, sí, del antes y de ahora en la forma de organizarse en la vida, los juegos, sí, los padres, sí, de los tiempos, el tiempo libre, forma de comunicarse, sí, es un programa de Quisolespora, si me acuerdo. Me acuerdo, después hubo bueno, Magazine, sí, que a uh -huh. misceláneas. Sí. Fútbol, identidad, arte como terapia. Uh -huh. trata de, Sí, trata de personas, este para mí fue uno de los temas más duros. Uh -huh. Violencia También de género. ¿no? ¿Sabes que no me acuerdo quién lo hizo? trata de personaje ¿sí? violencia sí eh, estereotipos mira que han pasado temas ¿eh? Sí, eh. Sí, sí, totalmente totalmente la verdad que es hipervariado son todos la mayoría son todos de eh, problemáticas sociales y problemática que en muchos casos los atraviesa los a los chicos y en otros casos los, los mismos chicos buscan temas como nuevo desafío, viste, tema variado como para, para no caer en el, lo que ellos llaman el lugar común, uh -huh. entonces aparecen en otra otra cosa, digamos, los temas son son muy diversos y, y surgen de diferentes lugares, es decir, no es solamente las cosas que los atraviesan a ellos, sino también esos esos desafíos, ¿no? La, el, el arte como, como terapia, digamos, <risa> sí. de, de otro lugar, ¿sí? Eh, entonces bueno, nada, y hay escuelas y chicos que plantean desafíos y hay escuelas y chicos que dice, no, a nosotros nos está pasando esto, a nosotros nos preocupa esto y bueno, vamos a hablar de esto. De hecho, yo me acuerdo hubo una época en la que cuando recién empezábamos allá en los 90, que pues decía, vamos a hacer un trabajo de un programa de radio y lo que pasaba era que los pibes te hablaban de droga o de biología. Qué resorto más superado ese momento. Sí, no, no, no, yo mismo te dice, yo mismo te dice, no caigamos en el lugar común, viste, y bueno, Y a veces no, y a veces sienten que la necesidad es de, de hablar justamente de eso, porque nos atraviesa, porque nos conmueve, porque hay cosas que lo ven alrededor, y bueno, y también, digamos, está, está bueno. Pero es verdad que en los últimos años han surgido una variedad de, de, de temas que no se, no se veía no, no se tocaban, ¿sí? o nos se Entonces, Néstor, nos queda poco tiempo, dale, así que, ¿querés dale, despedirte va. de la gente? Sí. Sí, sí, como siempre muchísimas gracias muchas gracias a, a, a todos los oyentes que se han bancado este hora libre eh, farco digamos que banque que la, la participación de, lo, de los chicos con digamos con, como primera experiencia en radio con, con los errores propios de de todo aquel niño adolescente que transita por su primera experiencia eh, radial un, un gracias inmenso a, a las autoridades de, de, de, de la radio a, a flor flor carballo que me imagino que está ahí en la presión técnica ahí te manda un saludo. Que, que nos <ríe> ha bancado nos ha bancado siempre obviamente a, a vos cristian por por todo por el favor. laburo de, de, de todos los jueves en la, en la conducción y de y de nada eh, trabajar con los chicos de manejar distintos temas y manejarlo siempre con con profesionalismo, a Paula que fue mi compañera en la segunda parte del año y la verdad que me, me ayudó muchísimo, me salvó y es una genia, y bueno, todo el trabajo de, de REC con Mariano Molina a la, a la cabeza de todos nuestros compañeros que hacen posible, digamos, todos los talleristas de REC que han llevado a los chicos a la a, a la a la radio y obviamente a los maestros, profesores, directivos a toda la comunidad educativa eso, gracias. Gracias Néstor Gracias Dale. Néstor Dale, Paulita, un beso y un abrazo. Cristian, un, abrazo. un beso para, para Flor. Llega un momento de, de despedirse, ¿eh? de verdad. Paula, ¿qué le querés decir a la gente, a los oyentes, a las escuelas que nos repiten, a las radios que nos pasan en, en ese aire y nos llevan a otras escuelas? Sí, creo que replico el gracias de Néstor. Me parece que, que está bueno agradecer cuando hay predisposición del otro lado para el trabajo. Yo quiero darle especial, gracias a este aire, ¿sí? a este espacio de producción eh, que para mí es muy valioso. La verdad es que es cierto, fueron 11 años para mí muy, muy, muy ricos, muy intensos. Eh, lo digo desde el lugar también del disfrute, para mí es fundamental. Sabes que creo que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, cuando uno la pasa bien, ellos también disfrutan. Por otra parte, al oyente le pasa algo parecido. Cuando el conductor está tenso, quien escucha también se pone tenso. Cuando se da cuenta que la está disfrutando, hay algo también de eso que trasciende y que le llega a los otros. Eh, yo también lo que tengo que agradecer es eh, a Mariano Molina y a todo el equipo, porque la verdad es que yo no trabajo más en el aula, pero me encuentro con los pibes, las pibas, los nenes, las nenas, los muchachos, algunos casi señores de todo el cordón sur de la ciudad y de todas las escuelas, gracias a este espacio. sí y, y la verdad es que lo disfruto mucho. Así que yo les digo, espero que nos volvamos a escuchar. La semana que viene seguramente va a estar todo este programa subido allí en la red Farco en el www.farco.org.ar pero seguramente el 2018 nos espera más producciones ¿no? así que bueno Flor Garballo muchísimas gracias por el aire a toda la gente que hace FM Boedo a todos todos los que forman parte de la red Farco un fuerte abrazo a todo el equipo de compañeros que hicieron hora libre en este ciclo 2017 yo les doy particularmente las gracias por haber laburado como trabajaron por haber estado a la altura de las circunstancias sabemos que tenemos muchas luchas para dar yo lo que les digo es ser docente implica un compromiso enorme que se tiene que uh -huh. está ¿Sí? y que pues seguramente va a haber que estar a la altura para defenderlo uh -huh. sí a todos, muchísimas gracias por estar allí por repetirnos semana a semana saben que se puede comunicar con nosotros ahoralibre.com.ar pueden visitarnos, vernos las caras allí en Programa Rec ¿sí? en Facebook, también nos pueden visitar en el www.programarec.com.ar y si no nada, acá nos encontramos de vuelta en el aire en el 2018 ¿les parece? Nos vemos ahí Hasta la semana que viene, seguramente en el aire de todos los setters que nos repitan y hasta el año que viene. Gracias a todos. Esto fue Hora Libre, esto seguirá siendo la hora de la libertad. chau, muchísimas gracias. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención